Alba, que nos van a hablar de la, saga, de la acogida que han tenido los migrantes durante todo el verano en los distintos barrios de Unón. ¿Cómo surgió la iniciativa? ¿Qué pasó? ¿Cómo se desató toda esta locura? Porque ha sido una locura. Y a ver, ¿qué nos contáis? Eh, bueno, a finales de junio, Eh, nos enteramos así de la noche a la mañana por no decir de una hora a otra eh, de que llegaban autobuses de la frontera sur que ahora ya le llamamos frontera norte eh, porque es el primer contacto que tienen con el norte eh, y no tenían no tenían dónde ir es decir, no existía un dispositivo ni una coordinación de QR roja de ...del sur con, con los diferentes eh, sitios donde se les derivaba. Entonces, bueno, pues hubo una reacción de, de tanto gente de Onguitorri... ...como de, de gente de barrios de darle una salida pues muy puntual a, a esta situación. ¿Y las, los primeros días cómo fueron? O sea, porque al principio no se les daba sitio para dormir puede ser? No, desde el primer día se les dio ¿Sí? sitio, bueno, se les puso en contacto con Curroja, que solo tenían cuarenta y tantas eh, plazas y estábamos hablando ya de autobuses. Entonces fue un poquito de locura porque se les distribuyó en diferentes sitios. Eh, íbamos de parroquia en parroquia, mmm, de lugar en lugar, bueno, pues estuve en, car en Carmela dos días, en, en, en un centro de, bo de Boy Scout eh, pues otra noche, bueno, hasta que nos empezamos un poco a organizar en, en los barrios y el primer sitio donde fueron a donde ya se empezó la organización más formal de alguna manera fue en Achuri, puede ser. Sí, el 14 de julio o por ahí si no me equivoco y fue a iniciativa ellos ya estaban, ya sabía ese dispositivo de, de ir buscando sitio para dormir y dar cenas eh Onguitoria había decidido suspenderlo porque se estaba cubriendo la labor de las instituciones y no se estaba realmente haciendo presión pero sí que veíamos pues al final son vecinos de nuestros barrios vivían en dormían en nuestras calles y, y bueno pues había un grupo de gente que no, no estábamos cómodas ¿no? con esa situación con encontrarnos a esa gente que conocíamos durmiendo en la calle y hubo una noche que estaba pronosticado que iba a llover muchísimo y entonces bueno pues las vecinas de Achuri y la asociación ahurhuri gorri se pusieron en, en contacto y decidieron habilitar las canchas Para, por lo menos de una forma provisional esa noche, para que no se mojasen. Y bueno, al final se quedaron ahí 10 días. Y eso se alargó. Y después de Achuri, eh, ¿dónde han ido? Sí, nos fuimos, eh, bueno, pues eh, creo como un grupo operativo, ¿no? O sea, que tampoco muy articulado, eh, trabajando un poco la filosofía de que era importante que desde los barrios nos implicáramos en la cuestión de la acogida pero no simplemente de la, de la acogida que con esto hubo bastante debate eh, sino con el tema de la denuncia y la sensibilización es decir, no simplemente cubrir las necesidades más elementales que era de cajón que había que hacerlo eh, sino eh, eh, articularlo con una denuncia a un trabajo que entendíamos que lo tenía que hacer las administraciones Que, eh, que no era cierto, como estaban diciendo la prensa, que les había pillado de imprevisto porque pues ya teníamos eh, noticias que la frontera de Libia estaban teniendo eh, problemas para pasar. Que, que en italia no acogían por ningún lado entonces bueno la cuestión de las migraciones es así si no te dejan por un lado no se no se paran o sea se corren para o hacia un lado o, u otro no entonces bueno pues fue la, la frontera del, de marruecos la que la que empezó a, a de, desde donde salían las, las pateras y así nos íbamos eh, Eh, coordinando de un barrio a otro de hecho nosotras antes de, de pasar a bil que luego hablaremos estuvimos pues pues casi todo el tiempo eh, yendo a la noche que era cuando se les daba la cena y era el tema de la subida a las canchas etcétera etcétera eh, estando con ellos y así en, en julio porque ha variado bastante el número de de personas que han llegado a pedir esta acogida ha variado desde julio hasta ahora en julio en las canchas ¿de cuánta gente estamos hablando? cuando se cambió de barrio estaban en torno a 50 yo creo o sea, algo más. en Achuri, en Achuri. Y... al principio eran unos 30 fue aumentando pero de poquitos a poquitos y después pues llegamos a casi 200 no rondando los 200 en Birbirú un pico ahí en agosto que es evidentemente el pico de llegadas. O sea. Pero luego también es verdad que igual había casi 200 personas en Bilby y estaba el albergue de Cruz Roja vacío. Entonces ahí ha habido muchas ¿no? muchas respuestas o muchas preguntas que no han, no han tenido respuesta y luego el boca oreja también hacía que ellos llegasen casi antes a nosotras que, que a Cruz Roja. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, en las canchas, ¿cómo era el día a día de las canchas? ¿Qué sucedía en Achuri? ¿Cómo era la noche noche? La noche. El noche. dispositivo de acogida hasta casi el día de hoy también en Carmela, eh, funcionamos sobre todo por la noche, se da de cenar y, y se duerme. En Carmela, pues por la realidad del espacio, permite que vayan un poco antes, jueguen algo a fútbol y tal, pero durante el día están en situación de calle, eso así, desde bien pronto por la mañana. Y en Achurí más todavía, en Achurí donde se inició el tema y, y era bueno pues lo básico. Entonces, por la noche llegaban y iban a cenar, lo primero y se les daba de cenar, había un ambiente también muy distendido, pero bueno, pues se cenaba en la calle, con un montón de vecinas que se acercaban, y después ya íbamos subiendo a las canchas, y se hacía el reparto de mantas y ellos se colocaban como las canchas son enormes, pues se colocaban con bastante distancia, no había problema para pillar sitio, pero bueno, sí que había el que tenía su, su choquito y iba pronto pues para que no se lo pillase nadie. Y luego sí que no sé en qué punto, ¿no? Quizá ha pasado una semana o así, empezamos a hacer asambleas de forma eso sí espontánea, porque vimos que había necesidad ya pues de hablarles a ellos del relevo, de la higiene, de que participasen en las en las tareas de reparto. Y ahí se comenzó a hacer las asambleas que hoy están ya totalmente institucionalizadas, ¿no? Bueno, de alguna manera, de las canchas de Achuri a Bilbi, que han estado en un espacio que es la Kultur, eh, es un salto cualitativo. Indudablemente, de alguna manera, eh, ya tienen su intimidad, tienen un espacio un poco más para ellos, pero claro, 150 personas no caben en la Kultur tampoco, entonces eso también habrá sido un handicap De alguna manera, ese salto que cualitativo del que hablamos, ¿qué cambios ha supuesto tanto en ellos como en la gente que estabais alrededor intentando organizar esto? Bueno, pues sí, efectivamente el salto cualitativo yo lo centraría fundamentalmente en que dormían bajo techo o no dormían bajo techo, ¿no? Y eso es muy importante incluso en términos psicológicos, ¿no?, de verte más vulnerable o menos vulnerable en la calle que en un sitio con techo. Eh, sí que es verdad que a medida que pasaba el tiempo, lo que fue una cosa un poco esporádica, que era el tema de las asambleas, en, en Bilby se, se hacían absolutamente todos los días con mensajes como muy muy muy claros, o sea, que había noticias eh, de cosas que iban sucediendo o que podían suceder eh, y luego con mensajes eh, muy insistentes eh, porque venían de situación de situaciones límites con un chip muy de supervivencia. Entonces, nos eh, insistíamos mucho en que no éramos institución administrativa, que éramos Eh, colectivos sociales vecinos y vecinas que era lo que mejor entendían del barrio como así era y trabajamos en eh, la cuestión de la comunidad, lo colectivo etcétera etcétera eso la verdad es que costó pero fundamentalmente costó porque cada uno venía de, de un proceso muy individualista etcétera etcétera entonces las asambleas de alguna manera eh, ayudaron un poco Eh, bueno, pues a cambiar, eh, a, a, a intentar cambiar ¿no? el, en el contexto en el que estaban viviendo. Y luego, por otro lado, eh, se, se, en algunas cosas se empezó y en otras se continuó con otro tipo de demandas que tenían, como puede, puede ser el tema de los médicos. Eh, después de un viaje de años con muchísimo estrés... Eh, Bueno, pues cuando ya estás en un sitio, por muy precario que sea, que era el caso de la cultura, bastante precario, eh, pues ya les les dolía hasta el corazón, es decir, cuando ya te relajas, eh, y entonces, bueno, pues se articuló y ya funcionó muy bien, un grupo… Eh, que hablaba francés para hacer un, un acompañamiento eh, serio, eh, ordenado, etcétera etc., con el tema de las consultas para el tema de los médicos. También eh, se atendió, como se podía, las demandas de, en términos jurídicos, es decir, cuál era su situación, cuál podría ser etcétera, etcétera. ¿no? El tema de, de la limpieza de la ropa, se, eh, se empezó ya desde desde la cultura hacer turnos de limpieza a ellos, eh, tanto de, de la limpieza de los cacharros, de, de, vamos, de… De los platos y de donde cenaban cómo pues, hacer los cuartos de baño etcétera etcétera todo eso ha sido un aprendizaje eso no ha sido eh, no ha sido sencillo pero me da como la sensación que poco a poco yo no diría que se ha conseguido del todo pero que poco a poco se va camino de, de, de esto no Eh, el tema de la cultura fue bastante tremendo porque efectivamente hubo un pico, como decía la compañera Alba eh, pues joder, pues bastante bastante tremendo ¿no? y coincide, eso hay que decirlo eh, con el cierre de la frontera en Iparralde en el Estado francés se toman medidas drásticas eh, se llegan a acuerdos con marruecos con dinero por medio entonces eh, eh, tenemos unos días en las que en las que en fin eh, era un milagro pero era un milagro dar de cenar a todo el mundo y dar eh, un huequico para dormir con un trozo de manta a cada uno. Eso sí que lo que nos llegaba lo gestionamos como podíamos. Eh, es importante decir en el caso de Bilby que hemos estado funcionando desde el primer momento con la Asamblea de Barrio. Eso yo creo que que nos daba como una legitimidad a la hora de hacer las cosas, pero también cierto nerviosismo porque había veces que teníamos que improvisar y no era muy coherente con lo que se decidía en la Asamblea pues por ejemplo con el máximo número que podíamos elegir, pero claro, si te venían a, a casi a medianoche de un autobús 30 personas querías con ellas, les decías que no que no entraban. Y, a, y eso a su vez coincidió con que tanto Isabel el gasteche que justo estaba enfrente. El atenio libertario, el atenio libertario como una vecina nos dejó un espacio Eh, y eso descongestionó bastante porque eran veintitantas personas que ya no dormían en la cultura y ya la última semana también eh, desde Achuri eh, iban veintitantas personas entonces eh, yo no soy creyente pero la verdad es que me, me parecía que había cosas que eran como milagrosas es decir, que en el último momento solucionábamos y donde creíamos que cabían 30 pues cabían sesenta de alguna manera es una de muestra manera, de solidaridad también bueno, de a ser... veces sí, a veces solidaridad impuesta, pero sí, sí. Sí, <risa> pero también así se aprende, ¿no? Es decir que cuando tú has estado en un trayecto en el que tú... Tu, esto, tu fin era eh, sobrevivir y no mirar al, al lado a ver qué es lo que tienes ni qué es lo que no tienes, pues eso está siendo un aprendizaje, ¿no? Es decir, el trabajar en colectiva y decir, no, no, no, efectivamente, aquí caben dos personas, le huelo los pies y ronca, pero da igual, o sea, es que tenemos que dormir todos. Hay que entrar. no Hay que entrar. Así para que nos quede más claro cómo era una tarde-noche en Bilby... ¿A qué hora empezabais? ¿Cómo era eso? ¿Cómo iban los turnos? ¿Cuál era el papel vuestro en todo ese momento? Pues al principio no hacíamos reparto de ropa, luego sí se empezó. Entonces, desde que se hacía el reparto de ropa, lo primero era el reparto de ropa. Y merce la compañera merce y, ¿Y algunas, ¿Ropa de vestir o ropa de...? de, de... Que habían donado las, ah, vale. las vecinas para... Era otra acción también subversiva por, por nuestra parte porque ellos vienen muy marcados desde el sur con el chándal de Cruz Roja, el uniforme de Cruz Roja que le llamamos y eso les identifica totalmente si quieren cruzar la frontera como migrantes de patera y inmediatamente los echan para atrás. Entonces ellos mismos, eh, aparte ya de higiene, de que es un chándal gordísimo que te dan en Almería que no le cabe a nadie en la cabeza… Eh, dábamos ropa pues eso para de higiene y para que pase de una forma un poquito más desapercibidos entonces eh, había una hora de reparto de ropa se, se hacía una distribución por número subían un, un lote ¿no? de un, x prendas por persona también había mochilas eh, zapatillas Eh, cuando se terminaba con eso más o menos llegaba el equipo de cocina que han sido tres migrantes que fueron acogidos desde un principio uno de ellos era cocinero de profesión y bueno pues de una forma así espontánea Nachuri comenzó a cocinar, todo el mundo encantado de la vida como cocinaba y, y, se, y eso, se convirtieron en el equipo oficial entonces ellos llegaban con cuatro vecinas que echaban una mano para picar la verdura Y ahí de siete a nueve, más o menos, pues eh, tiempo de cocina. Mientras ellos cocinaban, llegaban los dos voluntarios de los baños para limpiar los baños y que diese tiempo a que se secasen antes de que llegasen a usarlos. Y luego ya a las nueve más o menos se abría la puerta. Bueno, la puerta está abierta siempre, pero oficialmente cuando la cena estaba lista ya podían entrar a, a sentarse. En un principio hacíamos un turno y con eso ya estaba, pero se ha llegado a hacer tres turnos y pico de cenas. O sea, entran unos cuantos, acaban, salen a la plaza de enfrente de la Kultur, vuelven a entrar... Era un, un trasiego infinito y el barrio era una cosa que evidentemente había que socializar en el barrio porque ocultarla no, no tenía ningún sentido ¿no? y había que minimizar el impacto entre las vecinas. Y después de... de en la cena aprovechamos para detectar a los nuevos... Y, y también para insistir, por favor, la gente que tenga cena en el comedor social del Servicio Municipal de Urgencias Sociales debe ir ahí, no debe cenar aquí porque es un servicio que tenemos que utilizar, bla, bla, bla, bla. Y a los nuevos se les decía que después si íbamos después de la cena hablaríamos con ellos entonces ya con los nuevos no repetíamos todo el rato las las reglas de la cultura reglas que habíamos establecido también entre las vecinas de forma asamblearia sino que se hacían en petit comité por un lado las las normas de la casa en la que habéis llegado quiénes somos las vecinas y si nos no gustan esas reglas pues Ya está, no sois bienvenidos y tenéis libertad total de dormir en la calle donde prefiráis. Y luego, por otro lado, también detectar si había pasado por Cruz Roja. Si no habían pasado, por favor, mañana lo primero que tenéis que hacer es ir a Cruz Roja. Y si ya habéis pasado por Cruz Roja, pues bueno, ahora la siguiente etapa es eso la tarjeta del, de los comedores sociales. Se hacía... Todo eso, esa acogida que, que duraba largo y luego también preguntas, detectar un poco, nunca hemos hecho un registro, pero bueno, sí nos interesaba ver qué nacionalidades iban llegando, si iban llegando nacionalidades nuevas, si eran francófonos, anclófonos, entonces bueno, eso lo hacíamos un poco al principio, hay gente que ni siquiera hablaba ni francés ni inglés, bueno, pues eso se detectaba ahí con, con las voluntarias de francés. Y después ya entrábamos todas juntas al, al sitio en el que habían cenado, que mientras tanto los más veteranos habían recogido, fregado, eh, limpiado el lugar, y hacíamos la asamblea nocturna. Y, y que sí, se, se ha sido una experiencia, la verdad es que para mí muy bonita y muy cansada también, ¿no? Una asamblea tan tan grande y a mí me ha me ha enorgullecido mucho verles cómo ellos han ido tomando confianza también, han ido comprendiendo quiénes somos, que no somos policía, que no somos ONG, que estamos ahí, pues pues en no peleando y han ido alzando la voz también y colocando sus demandas sus reivindicaciones ya sea el trato que el uso que hace la prensa de su imagen de su causa y, y eso ha sido muy muy empoderante yo creo ese espacio y, y afortunadamente carmela toma ese relevo y esperamos que los siguientes espacios también lo hagan vale todo el rato hemos estado hablando de hombres qué ha pasado con porque entendemos que también hay mujeres migrantes dónde están qué ha pasado ¿Cómo se ha gestionado esa llegada un poco a goteo de mujeres? Sí, antes de contestar eh, a este tema, eh, me gustaría insistir eh, eh, que se ha hecho un trabajo en el barrio eh, de comunicación, es decir, de poner... Eh, eh, Pues alguna octavilla informativa de lo que se estaba haciendo, es decir, que no simplemente era la asamblea del, del barrio, sino que también eh, hemos cumplido la, el, eh, la misión de informar al, al barrio qué era lo que estábamos eh, haciendo. eso, eso Eh, ...era una cuestión muy importante. Y luego la cuestión de los medios de comunicación. Hemos estado constantemente en los medios de comunicación... ...haciendo la denuncia, informando eh, en qué situación se encontraban... ...cuáles son las razones por las cuales la gente migra, etcétera, etcétera. Y luego añadir que en el tiempo, en el tiempo que se ha estado, han estado en Bilby... ...hicimos dos concentraciones... Eh, más luego los desayunos eh, solidarios. En Carmela eh, han continuado con, con esta dinámica también, porque no simplemente se trata de atender a las, a las personas en las cuestiones básicas, que es fundamental, entendemos que es muy importante, eh, sino también una denuncia activa a la falta de voluntad política por parte de la Administración, de estar a la altura de las circunstancias eh, en una situación esta, porque te había que contrarrestar la información que, que los dirigentes eh, máximos de diferentes instituciones como el señor Urpullo del Gobierno Asco, como el señor Aburto del, del Ayuntamiento de, de Bilbo, decía que todo iba estupendamente y como mucho que por favor rezáramos a la Virgen de Begoña para que tuvieran pues pues eh, pues más suerte, ¿no? Entonces, con respecto al tema de las... Por apuntar ahí, el señor Aburto tuvo su gran detalle desde las Islas Canarias y sus vacaciones de mandar eh, cerrar las canchas de Achurí para que no pudieran dormir. Efectivamente. O sea... Sí. Sí para regodearse un poquito más en... y también nos puso una pancartita el señor or no en este caso podríamos <risa> decir en el barrio justo en el momento en el que estábamos realizando la acogida de cara al turisteo ¿no? entonces mm. también cosas que nos estás pantano no son coincidencias sí. Ongetorri uh -huh. means welcome, ¿no? Uh -huh. eh, pues ahí hubo una acción también de respuesta al propio barrio en la que se hablaba de refugiados y refugiadas, lo cual fue bastante espectacular, porque era un pancartón que ocupaba todo un edificio. Uh -huh. vale Y ahora ya volvemos a la pregunta de las emacumes, a ver qué... Sí, eh, ha sido algo que nos que nos ha preocupado desde el primer momento. Sí que es cierto que, que han sido pocas... ...que ha habido... ...era como un goteo, ¿no? Eh, y entonces... ...lo que... ...lo que hicimos... ...porque efectivamente nosotros... Eh, ...por lo menos... En, ...en Bilby, ¿no? ...era imposible... tener eh, que, ...que compartieran el mismo... Eh, ...espacio... Eh, ...y no por una... cuestión de que decidiéramos... ...por ellas, sino que ellas tampoco querían compartirlo... ...es decir... Eh, la mayoría eran mujeres que también la mayoría no todas que venían en patera y habían hecho el recorrido con parte del, de, de las personas eh, varones que teníamos en, en, en el espacio ¿no? entonces bueno pues se eh, precisaban de un espacio más íntimo más autónomo etcétera entonces lo que hacíamos era derivarlo derivarles eh, primero les dábamos de cenar, les, les dábamos la bienvenida etcétera etcétera en muchos en algunos momentos pues bueno hubo momentos de pues fuertes no porque cuando ya se ven en un sitio segura etcétera etcétera etcétera eh, unido a su embarazo etcétera etcétera bueno pues eh, Eh, pues hubo momentos fuertes de pues, de pues de llorar mucho y pues como ya el bosa, ¿no? El victoria ya ha llegado, ¿no? O sea, pero pues bueno, la incertidumbre, la incertidumbre todavía, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí que hacíamos es derivarlos a los servicios de de Mus, que se ponían en contacto con Curroja y allí han estado Pues han estado algunas han estado poco tiempo otras han estado más dependiendo ¿no? pero sí que es verdad que dada al poco volumen no teníamos una alternativa como para los, como para los chicos eh, sí que ha habido eh, a título personal mujeres que les han llevado a sus casas en tránsito de pues de un día, de dos días, tres días, etcétera. Tenemos eso pendiente, de hecho se ha hecho un grupo que a ver cómo funciona para darle salida a, a esto, ¿no? Es decir, que si no son si no es un día, dos o tres, si son 15 días o un mes, a ver si hacemos una red, ¿no? Eh, popular eh, para tener a, a estas mujeres en nuestras casas y ver ...a ver qué salida o qué, qué demandan... ...porque efectivamente llegan... ...con un impacto muy grande... ...y no tienen la cabeza todavía... ...ni la cabeza, ni los dineros, ni los contactos... ...etá para seguir el... ...el camino... ...entonces se necesita una... ...se necesita un periodo... ...no tanto, tanto, tanto ellas... Como precisamente por eso se está alargando tanto el tema de la acogida, ¿no? Es decir, que no es tan fácil. Nosotros estamos notando ahora que hay mucha menos gente en Carmela que en Bilby, porque se ha relajado la, la frontera. No se puede mantener una frontera sin Edie, militarizada, como, como hubo un tiempo que estuvo. Entonces está habiendo y eh, eh, chavales y chabalas que están que están pasando pero bueno si sí queremos eh, eh, atender esta demanda de las de las compañeras sí que es verdad que vienen como no podía ser de otra manera eh, porque tienen muchos más riesgos etcétera también yo creo tengo la sensación eh, con un viaje más programado o sea más como más cerrado No me, no me arriesgaría a hacer juicios de valor del por qué sí, por qué no, si está por medio otro tipo de, de factores, como puede ser la trata, etcétera, etcétera. Yo creo que hay de todo, no se puede generalizar. Eh, y en función de eso, yo creo que las tenemos que hacer confianza, lo mismo que hacemos confianza con los chicos. Lo que no puede ser que seamos muy laxas con los chicos y muy estrictas con las chicas. Dicen, oye, pero es que estas igual vienen de trata. A mí me da igual. O sea, si están en la calle, si hay sitio donde tenerlas, se les tiene y escucharlas. Empezamos a ir un poco cortas de tiempo, o sea, llevamos 27 minutos de entrevista. Eh, ¿Algo que queráis añadir, con lo que queráis cerrar, un mensaje que queráis lanzar? así Lo que vosotras queráis. Bueno, pues eh, decir que tuvimos una reunión así muy rápido, muy rápido con el gobierno Asco, ayuntamiento y dipu. Nos dijeron los eh, los eh, Lo que ya tenían entre manos que ya nos, habían, nos habíamos enterado por la prensa es decir que estamos en el mismo punto que antes de la, de la reunión, es decir eh, tenemos pues yo que sé en estos momentos eh, en la calle cientos de personas en la acogida esta que, que estamos llevando de forma más organizada pues eh, habrá como 120 veinte eh, vamos a seguir, se lo hemos dicho, vamos a seguir, vamos a seguir denunciando. Eh, vamos a seguir sensibilizando a los barrios porque lo, lo que sí que no nos gustaría que hubiera un enfrentamiento entre pobres es decir, que ese, esa labor la tiene que hacer el movimiento popular ¿m? para que no haya conatos racistas etcétera, etcétera, entonces vamos a seguir eh, es algo que nos corresponde además, no simplemente a la administración a la administración hay que obligarle en la medida de que efectivamente tiene sus responsabilidades pero nosotros también tenemos cosas que decir Pues para cuando queráis sabéis que aquí podéis venir a contar las anécdotas y los hijos de, de, de esta acogida. Es que ricasco. chuy.